Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa, con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business, Together We Can. La economía despierta. Capital Radio. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión con nuestros contertulios. Son expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores. <música>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 Del umbral de los mil casos, concretamente 984, aunque sigue casi duplicando el indicador de riesgo, muy alto por transmisión, con 34.213 nuevos contagios notificados y una ocupación a esta hora de la mañana, 16, 9 y 6,、eh, que continúa aliviándose. Eso nos transmiten los expertos. España、eh, aún se encuentra muy por encima del indicador rojo por contagio, fijado a partir de los 500 casos. Pero con una incidencia acumulada que ha disminuido en 477 puntos en la última semana, en un contexto en el que, amigos y amigas, las comunidades siguen comunicando algunos con mayor retraso los decesos, ¿eh? las, los fallecimientos que ha ido dejando esta ola, 360%. En las últimas 24 horas. A la par, continúa aminorando el número de ingresos hospitalarios por COVID-19, de forma que la ocupación de críticos en UCI ha bajado esta semana del 16,9 al 14,4%, del riesgo alto a, a medio, y muy por debajo del umbral de la máxima precaución, que es el 15%. Las comunidades autónomas. Han administrado este jueves un total de 92.022.504 dosis de las vacunas contra el COVID-19, con el pico de la ola Omicron ya superado. Y todos los、eh, indicadores de la sexta ola de la pandemia a la baja, las restricciones en las comunidades autónomas, dan, parece, ¿eh? los últimos coletazos. Esta semana y en solo、eh, se mantienen en vigor para todo el país el uso obligatorio de la mascarilla en interiores, las cuarentenas de, por positivos y las limitaciones de aforos en eventos deportivos. Tras dos años de pandemia, lo recuerdo, el fin de la mascarilla en la mayoría de los espacios abiertos o cerrados、eh, marcará el comienzo、eh, de una nueva época. Se está hablando de eso ya y se está. Hablando y teniendo el horizonte en el verano, cuando pudiera ocurrir. Levantar la obligación de la mascarilla en interiores es una posibilidad cada vez más a todo el alcance de, de todos, de, de profesionales. De médicos, de instituciones, de empresas privadas, públicas, que podría, como digo, llegar este verano y será el final del camino para recuperar la normalidad de este post-COVID en Europa. Seis países han dejado de exigirla hasta ahora en interiores, de forma total, parcial, además de en exteriores: Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, ya lo han hecho. Francia lo hará en breve, los lugares donde exija pasaporte COVID. Y Polonia lo hará en marzo también. Italia ha sugerido que lo hará a partir del 1 de abril. Esta pandemia. Nos deja datos realmente para que no pasen desapercibidos. Aldeas Infantiles SOS, lo he recuperado esta mañana, este dato ha alertado que la pandemia, fíjense ustedes, ha dejado alrededor de 1.134.000 niños huérfanos ¿eh? en todo el mundo, 2.669 de ellos en España.、Eh, incide también en la necesidad. De garantizar su bienestar y protección. Hemos visto este informe de aldeas infantiles、eh, en un estudio muy interesante que les recomiendo en la revista médica de Lancet,、eh, que está publicado y que me gustaría luego comentar también en la tertulia. A esta hora, 19, 9 y 9, nos d a los buenos días hoy Marta Villanueva, directora general del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. Buenos días, Marta. Buenos días a todos los oyentes de Valor Salud.、Eh, soy Marta Villanueva, directora general de la Fundación Iris. Envío un saludo a todos los que escucháis este programa y aprovecho para felicitar a todo el equipo que lo realiza. Quiero poner en valor a las organizaciones y entidades que, como la nuestra, trabajan por un sistema sanitario mejor, un sistema integrado, interoperable y que garantice la calidad y la continuidad asistencial. Y cómo no, enviar un agradecimiento especial a todos los profesionales sanitarios que dan cada día lo mejor de sí mismos para cuidarnos. Gracias, Programa Marta, partir hora contar reflexión, viernes, febrero, Valor profesionales asesores. A esta vamos a contar todo con detalles, con reflexión, hasta las 11 de la mañana. Programa de los viernes, de la salud y de la sanidad,、eh, 18 de febrero, 2022, Valor Salud, con con con equipo IDIS. equipo se los todo todo todo y y y lo del de de de de de de de el el 11 18 2022, Y a todo el equipo de asesores que durante toda la semana nos recomiendan también aspectos fundamentales para reflexionar con todos ustedes. Sin más, comenzamos. Valor Salud. La actualidad de la salud es. En primer plano. Diez y diez, nueve y diez de la mañana. Saludo a nuestros contertulios iniciales de esta ya tertulia conocida en el mundo de la salud y la sanidad.、Eh, si lo escuchan en directo, y si no a través de los p o d c a s t、eh, y los sonidos que les llegan de alguna o de otra forma, que me consta que les llega a todos ustedes. Carlos r u s s es el presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España y presidente de la Comisión de Salud de la COE. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Clan. Un placer acompañarnos. Muchísimas gracias. Fernando Mugarza debe estar en línea también, que es el director de desarrollo del, del IDIS.、Eh, doctor Mugarza, muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, Fran. Muy buenos días, Carlos. Y muy buenos días a todos los oyentes. Un placer, como siempre. Bueno, no os voy a preguntar nada ¿eh? sobre ninguna opinión sobre lo que está ocurriendo en el Partido Popular. No os voy a preguntar nada de eso, aunque esta mañana、eh, y me da la impresión que las próximas、eh, semanas va a ser、eh, protagonista. Pero sí os voy a preguntar sobre, bueno, cómo veis la evolución.、Eh, estamos dando datos、eh, esperanzadores que. Que nos están、eh, dando, iba a decir la razón, pero que nos están dando、eh, datos muy、eh, certeros de que de aquí al verano、eh, podríamos empezar a vivir una vida un poco más normal después de este COVID. ¿Qué opináis, Carlos, Fernando? Bueno, pues mira, yo creo que ahora mismo, como bien dices, es、eh, muy positivo el hecho de que hayamos bajado por debajo de los, de los mil y que, y que se e s t á bajando a esta velocidad. Y dos preocupaciones que, que me gustaría tener la opinión de Fernando. ¿no? Una, la, la necesaria llegada del medicamento, la necesaria me, me llegada de un tratamiento que sea más efectivo, que evite、eh, estas situaciones de hospitalización, que haga que de verdad esto que pensamos que va a pasar en verano、eh, pueda, pueda llegar. Y después,、eh, la sensación, Fran, de、uh -huh. que este, esta ola de Omicron ha generado cierta desconfianza en la población sobre la vacunación y tenemos que seguir apostando por la vacunación y entender. Que en un volumen de contagios tan alto, aunque hay una incidencia importante de muertos, hubiera sido mucho peor si la vacuna no hubiera estado presente. ¿no? Uh -huh. Fernando. Sí, yo en la misma, en la misma línea que Carlos. ¿no? Eh, esa preocupación que tenemos desde la Fundación i d i s también, ¿no? con el tema del acceso a nuevos medicamentos, en este caso. Eh, en este caso, frente al SARS-CoV-2, ¿no? frente a la COVID-19. Esos medicamentos que, como bien ha dicho Carlos,、pues、podrían evitar males mayores, ¿no? especialmente、pues、casos graves y, por supuesto, también fallecimientos. ¿no? Por lo tanto, la necesidad de que esos medicamentos lleguen a nuestro país, a España,、pues、lo antes posible. ¿no? Por otro lado, y también, como muy bien ha dicho Carlos, la preocupación con el tema de la, de la vacunación, ¿no? en el sentido de que efectivamente se han alcanzado tasas. Muy elevadas de vacunación. Estamos、uh -huh. por encima del 91%, si no recuerdo mal. Pero、eh, tenemos que tener en cuenta, tal y como decían los expertos recientemente, que todavía hay más de tres millones de personas en nuestro país que no, han, bueno, que no se han vacunado, ¿no? que no han recibido ninguna dosis. Y ese tema también es, es importante. ¿no? Y hacernos eco también pues, de, de las preocupaciones ¿no? que manifiestan desde organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de la especial atención y vigilancia epidemiológica que debemos de poner en el sentido de que. pueda ocurrir, Dios quiera que no. Una, una nueva variante, n o que no es descartable. n o Bueno, de hecho, tenemos la variante、eh, sigilosa n o、uh -huh. del SARS-CoV-2. n o Bueno, pues esperemos que no haya otra variante que nos dé pues, algún susto. Esperemos que todo vaya bien y que las, las cifras estas de disminución en cuanto a la incidencia y prevalencia ...pues continúen en los próximos meses.、Uh -huh. Me preocupa mucho y me sigue preocupando, y está en la opinión pública、eh, todos los días que hablamos. Hoy, dentro de unos minutos, vamos a hablar también con un director médico. Me sigue preocupando la, el cansancio ¿eh? de, nuestros, eh, de nuestros médicos, de nuestros profesionales, y sobre todo, por otro lado, es un tema para dedicar una tertulia entera, ¿no? pero la, la, la escasez ¿no? de, de talento en, en sectores como、eh, la medicina, la enfermería, en fin, en distintos sectores que. Que a la primera de cambio, y se están produciendo, ¿eh? Eh, vamos a dar、eh, pronto un termómetro de, de cómo se está, se está haciendo, pero se está produciendo u n mayor oferta o fichajes fuera de, fuera de España. ¿Qué opinión tenéis de esto y, sobre todo, cómo, cómo podemos mejorar,、eh, si me permitís, la comparación, la oferta de valor de la profesión médica en España? Carlos,、eh, Fernando. Bueno, vamos a ver, f r a n yo creo que por un lado. Eh, igual que todavía, como dice Fernando, a lo mejor vitalizar el COVID puede ser pronto y podemos tener otra, otra, otra variante. Sí, es cierto que a nivel hospitalario sí lo tenemos muy estandarizado, muy protocolizado, muy interiorizado, pero ha sido un periodo muy largo, con un nivel de estrés、eh, muy alto y ese es un agotamiento que tenemos en nuestros profesionales. Y como tú dices, hay escasez. Cuando veía los datos del número de profesionales médicos, Que hayan pedido el certificado de idoneidad, que al final es lo que marca un poquito la pauta de aquellos que salen fuera de España. También se da un dato de los 2.500, pero al final son 300 pocos los que se tengan la constancia cierta. Y en muchos casos esos certificados también se piden porque se compatibiliza actividad en España y en el país vecino. Entonces, yo, yo sigo pensando. Que no son tanto los profesionales que se van d España, e que tenemos un buen modelo sanitario, que tenemos un buen modelo que permite investigar, que tenemos uno de los modelos de investigación、eh, mejores que existen, que existen en, en este planeta, y, y que nuestra apuesta ahora tiene que ser por cuidarlos mucho, y por cuidar mucho la salud mental. Y está cogiendo un papel que es protagonista, Fran, y que pensamos que vamos a necesitar invertir mucho en cuidar a nuestros profesionales en este área en los próximos meses y en los próximos años.、Uh -huh. Fernando. Sí, sí, así es. Vamos a ver, yo creo que el eslogan que, que esgrimimos, ¿no? Durante, o estamos esgrimiendo también durante la pandemia, q u e se hace totalmente vigente, ¿no? Que es el tema de cuidar a los que nos cuidan, ¿no? Y yo creo que ese eslogan conlleva algo importante, ¿no? Que es el reconocimiento. de la tarea, de la función, en todos los sentidos, ¿no? de los profesionales sanitarios, tanto desde el punto de vista remunerativo, desde el punto de vista de remuneración, como desde el punto de vista de condiciones laborales, como desde el punto de vista también de la formación continuada y de la carrera profesional. Yo creo que esos aspectos son importantísimos para retener el talento, porque lo importante, como en cualquier organización, no solamente es atraer, sino retener el talento. ¿no? Y la sanidad está necesitada de que ese talento sea retenido en este momento. Eh, nosotros desde la Fundación IDIS, pues vemos con cierta preocupación este tema. Creemos que debería de haber, pues, una estrategia evidente de cara a los próximos años, desde el punto de vista de、eh, cómo se van a ocupar esas t plazas que van a quedar vacantes, ¿no? Lo hemos dicho desde estos micrófonos、uh -huh. unas cuantas veces, ¿no? Con el tema de las jubilaciones que se van. a producir en los próximos años. Se habla también de prejubilaciones, la posibilidad de prejubilación en el sector sanitario como un sector muy afectado también por los riesgos que conlleva pues, precisamente u e s p el burnout, n o que es una enfermedad profesional o debería de considerarse como una enfermedad profesional dentro de lo que es el sector sanitario. ¿no? Por lo tanto, yo creo que es momento de identificar el problema, no,、eh, no pensar que, que no existe. Y generar una estrategia desde el punto de vista de, como digo, de retención del talento, de captación del talento en el sector sanitario para evitar que nuestros profesionales pues, tengan la tentación de marchar a otros caladeros que les ofrezcan condiciones mejores y, por supuesto, para poder reponer ¿no? ese, ese gap profesional que se va a producir con las jubilaciones y prejubilaciones en los próximos años. No tiene nada que ver lo que voy a decir, pero como estamos metidos en, en la opinión pública toda esta semana con temas políticos,、eh, bueno. Todo el asunto que está ocurriendo en el Partido Popular, las opiniones, las,、eh, las guerras. Cuando hemos tenido aquí alguna charla, tertulia sobre la colaboración público-privada、eh, y cuando hemos tenido、eh, tertulia de políticos,、eh, qué, qué importante es separar también, porque、eh, luego al final、eh, pues、hay、eh, distintos conceptos que, que sacan a la pandemia en situaciones eh, pues, eh, pues delicadas. Pero qué importante s separar la política de la, de la salud. Lo que no sé, lo que no sé si eso es, si eso es posible, Carlos, Fernando. A ver, yo creo ¿Sigo? que la sanidad ha sido siempre、eh, un arma arrojadiza en el ámbito político y, y vemos de hecho cómo se abren e periodos electorales y cómo de pronto、uh -huh. eh, eh, se, se utiliza, se utiliza la, la sanidad desde el punto de vista de una forma imprudente. No venimos. Eh, pidiendo marcos estables de colaboración, ya desde el principio de la pandemia, venimos pidiendo responsabilidad al ámbito político, a llegar a acuerdos, a establecer criterios homogéneos、eh, en las distintas comunidades autónomas. Y al final,、eh, vemos que la sanidad pues, tiene esa relevancia y esa importancia para el ciudadano, y políticamente pues, no se cede ¿no? a quitarla de ese marco、eh, de, de utilización política y hacer pues, una actuación、pues, más responsable.、Uh -huh. Sí, así, así es. Bueno, yo creo que. Seguimos viviendo, en, vamos, entre comillas, n o en un estado del bienestar n o caracterizado pues, por, por determinadas situaciones que tenemos más o menos, insisto en lo de más o menos, resueltas, n o como podría ser el tema de la sanidad, como podría ser el tema de la educación, como puede ser el tema de la vivienda o como puede ser, por ejemplo, el tema de las pensiones. n o ¿Qué duda cabe que estos, estos entornos pues,、eh, suponen pues, una tentación hacia el político? ¿no? Porque, en definitiva,、eh, las diferentes posiciones suponen caladeros de votos. ¿no? Y, por lo tanto, eh, pues, eh, esa tentación se transforma en una realidad. ¿no? Y estamos viendo constantemente mensajes pues, discrepantes desde un, ar, desde un arco político y desde el otro arco político. ¿no? Nosotros pensamos desde la Fundación IRIS, y lo hemos reiterado eh, eh, cientos de veces, ¿no? que, la, que la politización no es buena para la sanidad. La política sí que debe estar en la sanidad, pero la politización de esa, de esa sanidad, quiero decir, la utilización, eh, eh, entre comillas, aprovechada ¿no? de, de esa política, pues, pues no, es, no, es, no es buena para el sector sanitario y, desde luego, no es buena ni para los pacientes, que en definitiva es el objetivo fundamental de un sector sanitario, ni, por supuesto, para sus profesionales, que, que tampoco es lo, lo, lo, lo adecuado. ¿no? Por lo tanto, volvemos a decir desde estos micrófonos no a la politización de la sanidad. Y sí,、eh, como dicen, utilización más de conceptos. Técnicos、eh, de, de política, en definitiva, basada en datos, basada en definitiva en, en experiencia y en resultados. Yo creo que eso es lo más importante. Muy bien, pues、eh, a los dos,、eh, muchísimas gracias. Podemos anunciar ya prácticamente, Fernando,、eh, Carlos, el trabajo. Intenso que vamos a tener de aquí al mes de abril、eh, para la puesta en valor,、eh, la puesta en contenidos, la puesta en innovación de lo que va a ser un Día Mundial de la Salud en abril, que vamos a trabajar con todo tipo de detalle y nunca、eh, un Día Mundial de la Salud fue tan actual como el que vamos a preparar aquí、eh, por el mes de abril y que vamos a informar a todos los oyentes a lo largo y ancho de, de todos estos meses. Yo creo que son muy oportunos estos encuentros. ¿eh? Carlos, Fernando, para acabar. Sí, pues la verdad es que t、sí, i n e u g a s i n duda. Sí, es... Sin duda, sin duda es, es un año apasionante, es un año donde, donde aparte del COVID, hay muchos retos que, que afrontar y donde, y, y donde tenemos mucho que hacer. ¿no? Traen、uh -huh. eh, innovación, tecnología, proyecto s de interoperabilidad de, de Iris.、Eh, creo que, creo que, que empezamos a abrir la mente no solo al COVID, sino a f r o n t a r otra serie de problemas y, y situaciones del sistema de salud que son fundamentales. Carlos, muchas gracias. Muy buenos días. Fernando, sí que es ahí, ¿no? Sí, sí, yo estoy aquí, sí. Adelante. Nada, con mucha ilusión y con mucha esperanza para, bueno,、pues、para coger desde los micrófonos también de Valor Salud, que ya es una tradición, ¿no? Ese Día, ese día Mundial de la Salud, ¿no? tan importante para todos, porque al final la salud y la sanidad es lo que más nos importa, tal y como refleja n todas las encuestas. ¿no? Y, desde, y desde ese punto de vista, bueno, pues decir que desde la Fundación IDIS,、eh, lógicamente, pues vemos con、eh, mucha esperanza ¿no? todo lo que nos plantea este 2022 desde el punto de vista de las actividades y proyectos que tenemos en marcha. Y en ese t Día Mundial de la Salud seguro que se hablará también de los temas relacionados con la continuidad asistencial, con la interoperabilidad, con la transformación digital, con la innovación, en fin, etcétera, etcétera. Y por último,、eh, simplemente apuntar. Un aspecto también importante que estamos、uh -huh. trabajando, que seguro que tendrá cabida en ese Día Mundial de la Salud, que es el de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en el que yo me fijaría en todos los 17 objetivos, pero específicamente en dos. En el número 3, que afecta directamente a la salud, y en el número 17, en el último, que afecta directamente a la generación de alianzas para la consecución de mejores sistemas sanitarios desde el punto de vista de gestión y de resultados. Yo creo que ese tema es clave y tú lo has dicho muy bien. Para ello, la utilización ello, de todos Los recursos disponibles y las sinergias y la búsqueda de estrategias conjuntas es indispensable si queremos tener un sistema sanitario saludable, fuerte y además con、uh -huh. eh, capacidad de éxito de cara al futuro. Muy bien, por cierto, Fernando, ¿qué tenéis en la agenda? En las próximas semanas de, dentro del IRIS, ahí que sea para, para anotar, para que no pueda faltar el sector de la salud y la sanidad en,、eh, en esa c o n v o c a t i v i d a d Bueno, pues la verdad es que de, el, día, el día 28 tenemos una, una convocatoria de diálogos que va a ser un. Un, eh, como bien dice su nombre, ¿no? y diálogos son debates que se producen entre, entre dos grandes aspectos moderados por nuestra directora general, por Marta Villanueva. Y en este caso va a estar relacionado con todo el entorno de los pacientes, ¿no? con el entorno del paciente y con el entorno de esa innovación y transformación digital que tanto nos afecta. ¿no? Y luego ya adelantar pues que en el mes de marzo, hacia mitad del mes, de mes de marzo, concretaremos la fecha, vamos a tener b、bueno, u、pues, esa n o p u e e s presentación ¿no? de, ese, eh, de ese proyecto, ya una realidad que es el de interoperabilidad ¿no? uh -huh. de la historia. clínica Electrónica, de tal forma que lo que estamos propiciando desde la Fundación IDIS es la creación de un espacio único donde el paciente pueda transitar pues, en los diferentes entornos sanitarios con sus propios datos de salud, porque al fin y al cabo los pacientes somos los propietarios de nuestros datos de salud. Y luego ya para finales ya hablaremos porque tenemos también la presentación del informe aportando valor. O sea que muchísima actividad y con mucha gana s y energía. Bueno, pues no, no paráis ¿eh? e h desde el IDIS,、eh, que por cierto nos ha dado hoy los buenos días tu directora general, Marta Villanueva. Sí, sí, la verdad es que lo he escuchado.、Eh, bueno, pues muy, muy satisfactorio, porque además ha enfocado perfectamente pues lo que estaba comentando, ¿no? Las líneas maestras de, de, la, de la Fundación y, sobre todo, ese reconocimiento, ¿no? Ese reconocimiento a los profesionales sanitarios que lo ha dejado manifiesto y taxativo, no solamente en esta pandemia, sino en general. Y también, pues un reconocimiento, oye, pues a la sociedad en su conjunto, que yo creo que en ese sentido, pues podemos también,、eh, bueno, globalmente, ¿no? Felicitarnos, pues, porque a pesar de todos estos、eh, temas de, de descoordinación en la comunicación por parte de los, diferentes, de los diferentes entornos territoriales, pues al final, pues, bueno, tomamos nuestra responsabilidad y afrontamos con, con entereza y con ganas esta, esta pandemia, ¿no? Y lo que nos venga en el futuro. Muy bien, pues, Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS, Carlos Ruz, presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España y presidente de la Comisión de Salud. A los dos, muchísimas gracias por. Bueno, los comentarios de, de la mañana, de la semana, de, de cada minuto, porque la salud nos está ocupando realmente y el bienestar en organizaciones, en empresas, en personas, más, más que nunca. Vamos a aprender más que nunca, desde luego, pero también、eh, un mensaje a los médicos también de, de, mucho, de mucho ánimo. Fernando, un abrazo muy fuerte, buenos días. Un abrazo muy fuerte para todos y buen fin de semana también para todos. Muchas gracias. Volvemos enseguida, pausa,、eh, no se vayan.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 Es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta 4 Banco. Quieres más. Frente a los impagos, vitamina D. La fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en Informa.es. Coche.、Un、golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con el BTA. e i Simple, claro. Elbedia. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Los lunes, de 15 a 11 de la noche, escucha en Capital Radio Una Periodista en Zapatillas, el programa que te acerca el deporte y la vida sana, dirigido y presentado por Samantha c h o c r o n Información sobre carreras, entrevistas a profesionales de la salud, la solidaridad en el mundo del running, todo esto y mucho más te lo ofrece Samantha c h o c r o n una periodista en Zapatillas. Manos en la Oficina, el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones, con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano y speaker internacional, Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Diez y media, nueve y media en las Islas Canarias, todos los viernes,、eh, de diez a once, tertulia de otra forma,、eh, tratada con la reflexión, con la información, la opinión y los temas claves que afectan al mundo de, de, la, sanía, de la sanidad, de la salud, de los pacientes. Absolutamente con todos los、eh, ...con o t detalles. o los s d En un momento en el que la sexta ola,、eh, amigos y amigas, prosigue su tendencia decreciente, tras una jornada en la que la incidencia por coronavirus baja ya del umbral de los mil casos. ¿eh? Estamos en 984, q u e siguen casi duplicando el, el indicador de riesgo, muy alto, por cierto, por transmisión、eh, de contagios notificados y de ocupación en los hospitales. España aún se encuentra muy por encima. Del indicador rojo por contagio, fijado a partir de los 500 casos. Tenemos costumbre en este programa de、eh, bueno, hacer parada y fonda, aunque sea unos minutos, en distintos hospitales para ver cómo、eh, se está desarrollando esta mañana en hospitales, por ejemplo, como el Hospital Universitario General de Villalba, en, eh, en, eh, en, sobre todo a esta hora, donde nos está escuchando su director. Asistencial del hospital, el doctor Bermúdez de Castro. Doctor, muy buenos días. Adolfo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días y gracias por su llamada. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cuál es la situación, doctor, actual del COVID del Hospital Universitario General de Villalba? Bueno, pues como usted ha señalado acertadamente,、eh, estamos en una fase clara de, de descenso. Desde el punto de vista tanto de la demanda de urgencias, que ha bajado llamativamente desde los momentos más álgidos de, de la sexta ola que se dieron a finales de diciembre、eh, y principios de enero, y como consecuencia de ello también en el ámbito de la hospitalización, donde、eh, en este momento. Podemos estimar que tenemos como un 10% de nuestras camas que están ocupadas con pacientes、eh, que son COVID positivos.、Uh -huh. eh, sí, sí, me gustaría aclarar que de estos pacientes que están ingresados,、eh, se está midiendo, porque hay un programa de cribado de todos los pacientes que ingresan、uh -huh. y se estudia si son、eh, positivos o no. Entonces, de, de estos pacientes que están ingresados y que tienen una prueba positiva a COVID, Esto no implica que la causa、eh, real del ingreso sea enfermedad por COVID, sino que puede ser por cualquier otra causa. Le pongo un ejemplo. Un paciente que ingresa pues, por un proceso urinario de infección severa、eh, y que efectivamente esa es la causa del ingreso, pero al estudiar、eh, la PCR、pues、vemos que es positivo,、eh, pero no ingresa por una neumonía con motivo de, de,、uh -huh. del COVID. Y esto、eh, puede ocurrir en un、eh, 50-60% de los pacientes que, siendo positivos, no tienen patología asociada, sino、uh -huh. otra patología. Lo que sí parece claro, doctor, los datos lo están indicando,、eh, y le pregunto que las previsiones de cara a futuro son, bueno, si no hay sorpresas,、eh, son optimistas, sobre todo de cara al, al verano, y, y estamos hablando de una tendencia decreciente, ¿no? Sí, sí, sin duda. Eh, igual que, que la línea de ascenso de los contagios、eh, fue pues, pues, espectacular、eh, en el mes de, de diciembre y principios de enero,、eh, la línea de bajada está siendo también、eh, muy rápida en lo que se refiere a los, a los contagios. Eh, yo hacer previsiones de, de futuro、claro. con, las sorpresas, con las sorpresas que nos ha dado、eh, este virus y esta enfermedad. Sí, no、pues、tienen ustedes bola de cristal.、Sí. No No hay bola de cristal en、sí. esto, doctor. Sí, pero lo que sí sabemos es que la situación actual、uh -huh. es, ha sido, ha habido un rapidísimo, una rapidísima extensión de la variante Omicron. Tenga usted en cuenta que todos los datos indican que más del 95% de, de los casos、eh, estudiados. La variante es, que se presentaba era, es la Omicron, ¿no? uh -huh. que en principio、eh, parece revestir、eh, menor gravedad,、eh, sin que olvidemos el efecto absolutamente beneficioso que ha tenido en la protección, no frente al contagio, pero sí frente a la enfermedad severa. Las vacunaciones.、Uh -huh. Doctor,、eh, por último,、eh, y estamos conectando en directo con el Hospital Universitario General de, de Villalba para pulsar eh, eh, el ambiente de la mañana, sobre todo cuando se levantan las persianas. Bueno, las persianas de un hospital no se cierran porque están las 24, las 24 horas. Pero、mm, no sé qué opina.、Eh, la pandemia. Ha dejado una, una huella terrible, eh, casi, casi eh, patente, que se ve, que se nota en los, en los médicos en nuestro país.、Eh, es, ha sido un momento de, de gran tensión, de, de estrés, de, de, que ha rozado incluso también en muchas ocasiones le, que muchos médicos se pregunten: bueno, ¿Qué bueno, o hago yo aquí en, estos, en esta situación? ¿Cuál es su opinión, doctor? Hombre. Estamos hablando de dos años、eh, de una situación、eh, con ondas epidémicas. La primera fue verdaderamente dramática. Disponíamos de menos conocimiento, de menos armas.、Eh, además, afectó a muchos pacientes.、Eh, hubo muchísima patología, muchísimos fallecimientos.、Eh, y ya esta primera ola,、eh, obviamente, ha hecho una mella en, en la entereza、eh, de algunas personas. pero…、Eh, Yo creo que lo más, lo más llamativo es que esta es una situación que, con diferente intensidad, pero siempre con mucha incertidumbre, lleva afectando al funcionamiento del sistema. Lleva afectando a la sociedad, pero lógicamente al funcionamiento del sistema sanitario durante casi dos años、uh -huh. y esto representa、eh, pues, pues mucho estrés. Sin embargo, frente a eso,、eh, también le digo que disponemos de la, la, la fortuna. De trabajar con n unos profesionales sanitarios y no sanitarios que también trabajan en los hospitales en los centros de salud,、eh, pues con un nivel de, de, de capacidad de, de adaptación que se ha demostrado que es espectacular. n o、eh, Y el sistema,、eh, con todas sus, sus deficiencias, no hay sistema perfecto, pero ha demostrado una capacidad de adaptación,、eh, yo creo que realmente espectacular. n o Y、eh, yo creo que la gente. Lógicamente, claro que ha dejado mella y,、uh -huh. y muy importante, pero yo creo que, que estamos en fase de, de recuperación, no s o l o del estrés psicológico、eh, y laboral que ha supuesto esto para todos,、eh, sino también porque desde hace ya bastantes meses pues, estamos enfrentándonos al resto de la patología、eh, que durante algunos meses quedó bastante. Eh, postergada por razón del COVID,、uh -huh. y eso también contribuye a que los profesionales vuelvan a centrarse en, en las actividades que son normales y que ahora requieren además de mucha intensidad, porque、eh, tenemos que ir recuperando、eh, la, el manejo de la patología que durante las fases de las olas, pues a lo mejor no se ha podido dedicar toda la atención que se necesita.、Uh -huh. Pero ya le digo que en los últimos meses. Eh, realmente estamos en, en esa línea. Muy bien, doctor Bermúdez de Castro, Adolfo Bermúdez de Castro, director de asistencia del Hospital Universitario General de Villalba. Le agradezco muchísimo su, su testimonio y, y también impulsar el ambiente de, de un hospital en, en la mañana de este, de este viernes de, de febrero. Buena jornada,、eh, un saludo y un abrazo a todos. Pues muchísimas gracias por su llamada, un saludo. Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza. Estamos desde el punto de vista de personas, de recursos humanos, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de actualidad,、eh, si me permiten, desde el punto de vista también de investigación en España, con la medicina en, eh, en, eh, bueno, en, el, en primer plano, sobre todo a la hora de, de buscar. Eh, buenos eh, profesionales. Eh, hablamos ahora de, de recursos humanos y de enfermería, que es un tema muy interesante、eh, para todos ustedes porque no hay,、eh, no hay enfermeras.、Eh, me van a permitir ustedes la expresión.、Eh, están buscando enfermeras, pero no hay en España. Enfermeras y se está acudiendo también a distintos lugares de, de fuera de España para, para poder captar, y, y, y hay empresas que, que lo están trabajando de alguna forma concreta. Tengo con nosotros hoy a Isabel Álvarez, consejera delegada de Professional Work,、eh, que está con nosotros hoy. Querida Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Fran. Buenos días a todos los oyentes de Valor Salud. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, vamos a situar a nuestros oyentes sobre Professional Work, una empresa con una amplia trayectoria.、Eh, Isabel, desde 1990. En el sector de los, de los recursos humanos, ¿no? Pues sí, llevamos desde 1994 trabajando en el sector de los recursos humanos, en temas de selección, headhunting, tenemos agencia de colocación y también tenemos una empresa de trabajo temporal con la que contratamos directamente a trabajadores para accederlos a otras empresas.、Uh -huh. Pues durante estos años, nosotros somos una empresa boutique de nicho. Y estamos muy especializados en la contratación de, de personal cualificado para cubrir puestos críticos en sectores donde hay una gran escasez de talento. Que este tema, ahora mismo en el programa en que nos encontramos, es especialmente grave con, con el tema de las enfermeras.、Uh -huh. Puesto que, según el informe sobre los recursos humanos de enfermería 2020 que elabora el Instituto de Investigación, Enfermera del Consejo General de Enfermería de España, España necesitaría para el año 2023, o sea, para, para el próximo año, ya unas 156.590 enfermeras. ¿Y dónde están esas enfermeras, Isabel? Pues, pues por el mundo, porque en realidad la escasez es generalizada, no es solo que, que las necesite España, pero España necesita adaptarse a los baremos europeos y para adaptarse a los baremos europeos. Pues necesita 160.000 enfermeras en un año, o sea, para un año. Este año pues, necesitará 130.000, pero el año que viene necesitará 156.000 y creciendo, porque si, si、eh, los datos de población siguen、eh, en las previsiones correctas, pues para el año 2000, creo que es 2025-26, pues se van a necesitar 190.000, con lo cual en realidad la sanidad. Tiene un problema muy, muy importante、uh -huh. de, de escasez de, de personal. Vosotros, como expertos en recursos humanos y en,、eh, y en eh, iba a decir a salud, porque sectorialmente、eh, estáis trabajando en este asunto,、eh, ¿qué experiencia en movilidad internacional de trabajadores tenemos en España? Porque no sé, y no sé cómo es posible, cuéntaselo a nuestros oyentes,、eh, con esa necesidad que tenemos de, de enfermedades, si en España no hay. O no va a haber hasta dentro de, de un tiempo, ¿cómo se puede acudir、eh, fuera de España a contratar、eh, enfermeras? ¿Cuáles son los procedimientos? Sitúa un poco a la, a la audiencia, Isabel. Bueno, nosotros、eh, lo que estamos haciendo en la actualidad con el tema de las enfermeras, que nos parece muy grave y muy acuciante, y que tenemos una línea de negocio específicamente d e d i c a d o a ese tema, al tema de la sanidad, pues lo que estamos haciendo es、eh, buscar, seleccionar. Enfermeras en países latinoamericanos, países de habla hispana, con lo cual salvamos un problema evidentemente muy serio que es el del idioma. Y nos estamos ocupando de la selección de, de todos los trámites legales relacionados con, con los permisos de trabajo y de residencia y con todos los trámites legales derivados de, de la homologación de los títulos. Y las contratamos en origen para prestar servicios en los centros sanitarios españoles. Eso es un poco cómo se,、eh, nosotros estamos trabajando y cómo se está solventando parte del problema, que, que bueno, es mucho mayor que todo esto. ¿De、luego. qué países están viniendo? Ahora mismo nosotros estamos trabajando con Perú y con Chile porque hay un convenio bilateral en, en temas de, de inmigración, en temas de permisos de trabajo, que agiliza. Mucho í s i m el tema de, de la autorización de, de trabajo y de residencia.、Uh -huh. Y hay mucho que hacer todavía en este, en este terreno, sobre todo para homologación de, de contenidos, de títulos. ¿Cuál es tu, tu visión? Lo digo porque hay mucho desconocimiento en España、sí. sobre, sobre eso, me da la impresión. ¿eh? Bueno, vamos a ver, el、sí. tema de la homologación: pues todos los expertos en sanidad que estarán escuchando el programa saben que es un tema muy complicado. Que se complicó aún más con el tema del COVID, que se dilató y se retrasó, y que ahora mismo, pues probablemente, los, un título para homologarlo pues, se necesita dos años, dos años y medio.、Eh, el Gobierno tiene previsto este mes de febrero aprobar un real decreto para agilizar este tema, para poner al día todas las homologaciones, al menos las urgentes、uh -huh. que, están, que están pendientes, y para conseguir, tratar de conseguir que las homologaciones vuelvan. A una duración de ocho, nueve meses. Entonces, ese es un problema que parece ser que está en, en vías de resolverse, pero que ahora mismo、eh, el, el, la homologación de los títulos、pues、son dos, dos años y medio. Vosotros os estáis adelantando al, al problema, estáis investigando,、eh, estás poniendo también muchísimos recursos también para que eso pueda funcionar y para que haya buenos profesionales que vengan de fuera y se incorporen a, a hospitales. En, eh, en distintas regiones de España, en grupos、eh, hospitalarios. Es,、eh, ¿Qué estás percibiendo? ¿Cuáles son las los mayores oportunidades? Y, por otro lado, ¿cuáles son los, los hándicaps fundamentales,、eh, Isabel, dentro de esta especialización en sectores con gran escasez de trabajadores, como es, en este caso, el sanitario ¿no? y el de salud? Bueno, vamos a ver, la oportunidad en, en este tema es todo, porque nosotros lo que hacemos es que le resolvemos un problema gravísimo a, a, a nuestros clientes. Es decir, no tienen enfermeras, tienen problemas de personal sanitario y de alguna manera es una, un, una fórmula paliativa que evidentemente no va a solucionar el problema general, pero que,、eh, que es. También una inversión de futuro, porque el problema cada vez se va a ir haciendo más grave. Pues si consiguen、eh, ir resolviendo el problema en un porcentaje alto, pues,、eh, pues eso que se avanza, ¿verdad? Entonces,、eh, oportunidades todas, porque realmente、eh, todo, todo el sistema sanitario, el privado y el público, todo el sistema sanitario necesita n estos momentos enfermeras. Eh, eh, ¿Problemas que nos estamos encontrando? Bueno, pues los problemas que nos estamos encontrando son los derivados del propio sistema con el tema de la homologación. Es decir, la homologación,、eh, hay un atasco terrible en ese tema y la media ahora mismo son dos, dos años y medio. Tenemos confianza en que con este tema que, que está propuesto para este mismo mes de febrero、uh -huh. eh, se agilicen los trámites y lo, nosotros lo que estamos haciendo es ir adelantándonos, ¿no? ir solicitando homologaciones anticipadas. Entonces,、uh -huh. bueno, eso es un poco, pero bueno, el tema fundamental es, es la lentitud de los procedimientos. En,、eh, en términos de recursos humanos, el onboarding、eh, siempre es un aspecto fundamental, el recibir. A, a personas que son fichadas en organizaciones, pero en este momento, en el sector、eh, salud, ¿cómo, ¿cómo crees que, que es, es, quiero decir, estamos culturalmente、eh, preparados en, en la sanidad、eh, en nuestro país para recibir personas? Eh, de fuera preparadas, lógicamente, y sobre todo ficharlas.、Eh, ¿Cuál es tu situación, ¿Tu, tu opinión sobre esto? Bueno, mi opinión es que, es que las personas que vienen de afuera,、eh, en nuestro caso, y además, un poco esa es una realidad que estamos viendo todos en, en los. Me refiero a este sector, ¿eh? Sí, sí, eh, Porque, los... claro, que estamos preparados sí, sí, sí. para no, recibir pero... gente, pero en enfermería me refiero. En concre、eh, concreto, en sí, enfermería. Sí, sí, estamos todos acostumbrados a ir a las urgencias de hospitales, de hospitales privados y que. Pues el médico y las enfermeras que nos atiendan sean de, de países extranjeros, fundamentalmente países de Latinoamérica, porque、eh, hay que tener en cuenta que el idioma en sanidad es un problema muy importante, porque no se puede、eh, no entender lo que dice un paciente. Entonces, yo creo que, que sí, que los hospitales, están, los hospitales y los pacientes están acogiendo a estas personas perfectamente. Y, y que además、eh, tienen una gran valía y, y se está valorando、eh, positivamente esta aportación, porque al final es, es una solución a un problema. Debía dar paso enseguida. Lo digo para que se vaya preparando a Nacho, a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de salud de, de La Rioja, que creo que nos está escuchando ya. y Le doy la bienvenida a esta tertulia. Querido Nacho, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Fran. Muchísimas、sí. gracias por estar con nosotros. A ti. Bueno, o y estamos hablando en esta tertulia con Isabel de, de escasez de talento. Fíjate.、Mmm, Los años que nos conocemos ya y, y los años que venimos hablando de, de esto, Nacho.、Eh, sí, la, la ya, estaba oyendo, la estaba oyendo. ¿Cuál es tu opinión, tu reflexión y, sobre todo, que, que, si tienes alguna cuestión que, que preguntarle a nuestra invitada o, o de reflexionar con ella? Bueno,、eh, pues la verdad es que, es que、eh, ahora mismo、eh, la, la petición y esa sensación. De falta de profesionales sanitarios, de enfermería y también、eh, de otras、eh, titulaciones y especialidades, pues、eh, la tenemos como una cuestión primordial encima de la mesa. Pero yo estaba hablando. O sea, estaba,、eh, a la vez que la estaba escuchando, me estaba viniendo a la cabeza una, una cuestión, n o que no va a paliar la situación, pero que、eh, muchas veces,、eh, si en la labor en, o en una parte de la labor que a veces encargamos, a, hablando de enfermeras, a las enfermeras ¿no? n en, o en el sistema sanitario, en los centros sanitarios, sean de lo que sean, eh, eh, que muchas veces son. De alguna manera administrativas o, o no estrictamente、eh, de lo que debía hacer una enfermera profesional, una profesional enfermera, vamos,、eh, algo ganaríamos, ¿no? ¿No c r e o que también a la hora de buscar esa eficiencia y eficacia del personal sanitario, de los profesionales sanitarios, si pudiésemos separar un poco esas cuestiones y dedicarles a lo que fundamentalmente tienen que hacer algo, no me había. Atrever a dar un porcentaje, pero algo conseguiríamos. Buenos días. Bueno, buenos días, sí, <ríe> Buenos、primeros. días lo primero. Mira, pues desde luego que, que algo conseguiríamos y que una organización interna más apropiada de, de los recursos humanos y de las tareas de este personal que ya está sobrecargado de tareas y, y, y además estresado por una situación de, de pandemia durante dos años, mejoraría la situación, pero. Es que estamos hablando de 160.000 personas. Es que estamos hablando de un problema de, o sea, de 160.000 personas en un plazo de seis meses. Que b u e no quiere e no q u decir que ahora el tema esté a cero, no, no. Pues, pues a lo mejor es que ahora estamos en una carencia de 125.000. Entonces, eso por supuesto que paliaría parte del problema. Pero desde luego una parte ínfima, porque también me imagino que, que vosotros, que las organizaciones sanitarias, que los propios hospitales, eso lo están viendo y ya están tratando de ajustar las tareas. Pero bueno,、eh, yo, yo creo bueno. que desde luego. Bueno, me imagino. Sí, muy, me i m a g i n o Muchas veces esa organización de un centro no solo es de los gestores sanitarios, intervienen、eh, muchas instituciones y muchas entidades a veces, ¿no?, del de trabajo que hay que hacer o no. Pero yo, obviando eso, me refería a, a esa cuestión, porque hoy estamos,、eh, estamos oyendo en muchas ocasiones、uh -huh. que un profesional sanitario tiene que hacer una cantidad de labores administrativas. Que no debían producirse ni por la organización sí, del trabajo,、sí. ni siquiera por los medios de que pueden disponer. Muchas de ellas hasta para automatizarlas. ¿no? Sí,、en、los médicos e s t á n quejando en... de, de, de la cantidad de, altas que iba, bueno, de bajas que tienen que gestionar y, y dedican un porcentaje de, de su actividad a eso cuando <ríe> no han estudiado para eso. n o、sí. <ríe> p o r e j e m p l o Aunque ese también es un dilema, Fran,、sí. de toda la vida.、Sí. Y, y luego, claro, dice, pero hay requisitos legales que exigen que intervenga un médico y no ningún otro profesional para dar una, una baja médica, una baja para el trabajo. Y, y bueno, pues se, se producen una serie de circunstancias, pero que yo creo que habría que darle un repaso, como se le está dando, ¿eh? un repaso a esa normativa y a esas opciones y, y、eh, ponerla. Al día, al día de 2022, teniendo en cuenta los medios que en este momento existen y las opciones de controlar una serie de cuestiones importantes que debían hacer que labores de determinado tipo no quitasen tiempo、eh, para, para dedicarse a prestar la asistencia sanitaria de la mejor manera, sin con eso querer exprimir、uh -huh. más a los profesionales sanitarios, sino hacerles más eficaces. Bueno, Isabel, vosotros estáis trabajando en todo, en todo esto y. Y bueno, estáis también en,、eh, analizando en destino eh, eh, todo lo que, lo que implica esto, porque es muy fácil decir que te traes gente de fuera,、sí. pero eso no se hace de la noche a la mañana, claro. No, no, eso requiere、eh, medios, esfuerzo, estructura y luego, bueno, pues、eh, también cuidar mucho a, a las personas que vienen y, y tener mucha seriedad, porque un poco también al hilo de lo, de lo que comentaba nuestro invitado.、Eh, Ya el Consejo Internacional de Enfermeras, en, en un informe del 2022 que se llama Sostener y Retener en 2022、uh -huh. y más allá, ya habla de la gestión de la oferta internacional de enfermeras y ya habla de acuerdos bilaterales entre los países y las agencias de colocación precisamente para esto que tú dices, para garantizar el cumplimiento de todas las normas de contratación. Y prácticas de empleo justas y transparentes. Entonces, desde luego, eso es algo que nosotros hacemos: que cuidamos al personal en origen, que les explicamos bien todo y que los cuidamos en destino, es decir, que les buscamos alojamiento, que, que, que, que logramos que, que, que la acogida sea, sea perfecta. Muy bien, Isabel, pues、eh, te agradezco mucho tu presencia como consejera delegada de Professional Work con nosotros.、Eh, seguiremos pendientes porque es un asunto de. de nos adelantamos, os adelantéis vosotros nos a d e l a n t a m o s nosotros también a tratarlo y ahora hay que seguirlo,、eh, seguirlo de cerca. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias, Frank. Gracias a todos los oyentes de Valor Salud y buen fin de semana a todos. Muchísimas gracias, Isabel. Nacho de. Saludos, Isabel. ¿Qué te iba a decir? Un saludo, de, Nacho. De, buen fin de semana. De política、sí, ni、bueno. hablamos, sanitaria, ¿no? Eh... ¿Me vas a permitir la expresión? Ya, ya sabía yo que iba a pasar algo así hoy aquí. Pero、eh, está la cosa también.、Eh, esta mañana lo hablábamos con Carlos Ruz, con,、eh, con, Fernando, con Fernando Mugarza.、Eh, bueno, en el Día Mundial de la Salud tenemos nuestra mesa de políticos, de, de sanidad, de, de, de bueno, hacia dónde va la, la política sanitaria en nuestro, en nuestro país. Pero、eh, qué importante separar las dos cosas, ¿no? eh, la salud y la política, por un lado.、No、sé, tú que conoces las pues, dos muy bien. Sí, bueno, <risa> nunca se conoce ninguna de las dos, ¿eh? ni la política, política ni la sanitaria. No creas tú que es fácil. Siempre estamos aprendiendo y no se debe perder nunca la capacidad de sorpresa, porque uno se lleva sorpresas todos los días、uh -huh. incomprensiblemente. Eso es, eso es cierto. Pero efectivamente, La reflexión de、eh, que quizás nos podía llevar ahora, sin entrar en lo que está pasando en este momento, que para、uh -huh. mí es muy penoso, terriblemente,、eh, y lo malo es que, que le afecta a un partido, pero hay algún otro que, que, lo, que lo está llevando mejor, ¿no? porque, tiene también, <risa> es porque tiene también la cocina, que no te voy a decir cómo,、uh -huh. por lo que estamos viendo. Pero sí, ahora creo que de una manera、eh, todavía más intensa. Podemos decir y hasta aconsejar ¿no? que si、eh, conseguimos separar un poco más las decisiones de la sanidad de la política estrictamente, yo creo que eso es raya en lo imposible, pero es, siempre, hay que, siempre hay que decirlo y aconsejarlo, nos iría mejor, sin ninguna duda.、Uh -huh. Tenemos tantos ejemplos en, bueno en todos los años, pero en estos dos últimos ya es que es, es, es, que es descomunal. Y luego al final, pues ya ves, cualquier cosa. que Suceda, se aprovecha para enredarla con la sanidad, por si acaso. Y,、uh -huh. y eso, por eso, por、eh, eso te lo pregunto. Eso <risa> nunca lleva a ningún resultado. Sí, sí, porque al final, después de todo este lío, están unas mascarillas.、Eh, no me diga usted、sí, sí. nada. Por eso, por eso, por eso. No me diga usted nada. ¿no? Bueno, pues a ver, si, a ver si esta música mansa las fieras un poco. Falta nos hace falta. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Bueno, pues con toros musicales en Valor Salud, como siempre, nos eh, despedimos eh, sí, Nacho, y Isabel que está aquí con nosotros también le doy los buenos días. Muchísimas gracias. Por cierto, ya que hemos hablado de recursos humanos, lo digo, el próximo lunes a las 12 en nuestro programa de Foro de Recursos Humanos, charlamos y entrevistamos a Rosa Santos, la directora de Relaciones Laborales de la COE, que está con nosotros en directo con los sindicatos, muchos de ellos los que han estado en las reuniones de consenso. ¿eh? Eh, o de flecos o de parches de la reforma laboral, como ustedes quieran llamarlo. Nacho, buen fin de semana, que lo pasen muy bien, cuídate. Muy bien, igualmente a todos. Gracias Isabel por estar con nosotros, un abrazo. A y a todos con ustedes, con、eh, mascarillas, con,、eh, como ustedes consideren, en Ayo v i v sin mascarillas, pero man manteniendo la s distancia s la higiene, todavía cuidado y sobre todo mucha precaución. Cuídense mucho, que sean felices. Buen fin de semana, adiós.